abren las inscripciones para lotes con servicios de Procrear 2. El Ministerio de Desarrollo Territorial y hábitat anunció que hoy comenzarán las inscripciones para lotes con servicios y el financiamiento para la construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados. Los inscriptos podrán acceder al lote y al crédito a tasa cero, que se actualiza a partir de la fórmula casa propia y que tiene en cuenta el coeficiente de variación salarial. La política alcanza las municipalidades de berisso y La Plata. Quienes deseen inscribirse podrán hacerlo a través de la página del Ministerio de Desarrollo Territorial. <risa> Repudiaron la sentencia en el juicio por el Pozo de Arana. El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata dictó prisión perpetua para los represores Miguel Ángel Echecolás y Julio Garachico por los crímenes cometidos en el centro clandestino del Pozo de Arana durante la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, los delitos no fueron reconocidos en el marco del genocidio y no se tuvo en cuenta la desaparición forzada de las víctimas. A su vez, el tribunal ratificó la prisión domiciliaria para Garachico, lo que generó un alto repudio por parte de los familiares y los organismos de derechos humanos un servicio que informa más acerca La justicia ordenó limpiar el Arroyo el Gato en 120 días. A través de una nueva cautelar, la justicia ordenó a la provincia de Buenos Aires y a la Municipalidad de La Plata que remuevan los residuos de depositados al margen sur del Arroyo del Gato en el plazo de 120 días y que arbitren las acciones necesarias para que cesen los vertidos clandestinos en la zona. La sentencia dictada por el titular del Juzgado Federal 4 de La Plata se enmarca en una causa ambiental iniciada en el 2020 por un vecino del lugar. A fines del 2021, el mismo magistrado ordenó la colocación de barreras flotantes de contención, la extracción de residuos y otras disposiciones para frenar la contaminación.